Todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardeen Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5 Radio con todo.